roja encendió las alarmas entre 1997 y 2007 estos fenómenos habían aumentado un 50% en comparación con la década anterior la cifra de personas muertas se duplicó de 600 a un millón 200 y los desastres pasaron aproximadamente de 4 a 6 y parece que los índices seguirán aumentando entre las mayores amenazas de la naturaleza encuentran las erupciones volcánicas. Las cordilleras en Colombia, en términos geológicos, son muy jóvenes. Tienen varios millones de años, pero eso es, geológicamente hablando, es muy joven. Entonces, ahí hay mucha actividad volcánica. Cuando se forma una cordillera, hay actividad volcánica. Entre las ciudades que pueden verse afectadas... Por fenómenos volcánicos en Colombia hay cuatro grandes capitales que son Pacto, Popayán, Manizales y Ibagué, que están a las faldas de, de, de volcanes activos de peligrosidad de riesgo. Colombia cuenta aproximadamente con 20 volcanes activos, seis de ellos en estado de intervención prioritaria. Uno de ellos es el Nevado del Ruiz. Que el 13 de noviembre de 1985 provocó el peor desastre natural de la historia del país. La tragedia de Armero, catalogada como el cuarto evento volcánico más mortífero desde el año 1500 y la segunda erupción más letal del siglo XX. Tras 69 años de inactividad, el Nevado del Ruiz arrasó con el pueblo de Armero, ...causando la muerte de 20.000 de sus 29.000 habitantes. Chinchiná, un pueblo cercano, sumó otras 3.000 víctimas. Yo no sabía que un maestro del montañismo de la generación anterior a la nuestra... ...que es Antoine Faber, un geólogo eh, suizo que trabajaba en Incio Minas... ...había sido comisionado por Incio Minas para escalar el volcán... ...en su doble condición de geólogo y de escalador para que tratara de defender al cráter Arenas, pues él redactó un informe en donde decía que el volcán estaba reactivado, que había habido emisión de cenizas, emisión de azufre, y, y que la fumarola tenía X metros de alto, y Geominas, que actuó lentamente, pero actuó, produjo más o menos para septiembre del año 85, un informe dirigido al ministro de Minas y a la presidencia, en donde decía que la posibilidad de erupción era del 100%. Se levantó el debate y no pasó absolutamente nada. Muchos aún insisten en que la tragedia pudo haberse evitado. Y culpan al gobierno por no atender a los desesperados llamados que las autoridades locales hacían. Aparte del riesgo geológico objetivo mismo de la erupción, uno de los riesgos subjetivos más importantes que hay en la prevención de desastres es el comportamiento de los políticos. Bien sea por mala administración, por decisiones tomadas más con base en el impacto que sobre sus carreras Eh, clientelas electorales o ambiciones políticas tenga una decisión mal tomada de evacuación que sobre los riesgos reales y también por corrupción o por simple incuria o negligencia o incompetencia que las tres cosas se dieron mezcladas en el caso de, del manejo de Armero hubo otro político muy responsable que murió como un héroe en Armero que fue Ramón Rosiles el alcalde de, de Almero en esa época era un político de izquierda creo que estaba adscrito al morir lo cual le causaba resistencias en, en el gobierno central y ante periodista Germán Santa María que en eh, esos eventos en esa época le consta y él contó que el gobernador de Tolima Eduardo García Sáperi estaba desesperado con la existencia de, de Moncho en decirle, mire, tenemos que evacuar a Almero porque la montaña va a explotar ¿cuándo? no lo sé hay una serie de riesgos ¿cuáles son esos riesgos? Río Lagunillas, que desciende de, directamente del canal del, del, del, del río de un glaciar que se llama Glaciar de las Nadegas, baja por un cañón extremadamente abrupto y nuevo, que lógicamente nuevo, hizo una represa en un punto que se La Cierpe y, y se represaron esas aguas que amenazaban directamente Armero. Entonces la alarma que había, sobre todo en esa época, era por la posibilidad de que el represamiento de La Cierpe, que estaba en jurisdicción del municipio del Líbano, explotara, que cayera el, el, el muro de techos y de troncos que había que bloqueaba las aguas y eh, esas aguas cayeran sobre Arnero. Entonces eh, eh, el alcalde Moncho decía, eh, la responsabilidad es del Líbano, pero los muertos va a poner Armero. Esa noche, cuando iba a empezar la erupción, el, el alcalde de Arnero estuvo una vez más llamando al gobernador, Eduardo García, y el gobernador no le pasó a No podemos predecir en el sentido que vamos a decir el día, la hora y todos los detalles que uno quisiera conocer de las erupciones. Pero sí se pueden pronosticar y se puede ver que un volcán está cambiando y eso es lo que hace un observatorio vulcanológico. El ciclo de erupciones del Ruiz parece predecible por las huellas que deja en los valles adyacentes a medida que esos fenómenos se producen y por registros históricos. Desde la época de los cronistas de la Colonia hay registros del Año del Ruido, que se conoce así, pero, eh, una enorme explosión que, de acuerdo con los cronistas, entre comillas, se, se escuchó en todo el reino, que, parece que fue una erupción explosiva del Ruiz, hasta registros históricos más cercanos, concretamente el de 1845, un evento que sacudió toda la región, en aquella época Arbero no existía, pero bajó el, el mismo flujo de fango sobre ese valle, arrasó 10 kilómetros cuadrados en el valle, mató unas mil personas, acabó con los cultivos y había registros de bloques de hielo flotando por el río Magdalena entre Ambalema, Cambao y, y, y Onda. Al menos lo que le sirvió a Colombia para descubrir todos los problemas que teníamos, éramos muy desordenados, poco sistemáticos, eh, no trabajábamos en redes, no teníamos documentada eh, de manera sistemática y estructurada ...la información relativa a las amenazas, a las vulnerabilidades, a las capacidades de los riesgos... ...de tal manera que las decisiones que tomaban eran basadas en información un poco difusa... ...y esas decisiones podían causar también eh, efectos nocivos a la respuesta humanitaria o a la prevención. Las autoridades competentes están constantemente haciendo un llamado... ...para que los habitantes de los municipios que viven en las faldas del volcán Galeras sean reubicados ya que viven la amenaza constante de una erupción volcánica. La reactivación del volcán Galeras en la década de los 90 trajo consigo el nacimiento del proceso Galeras, proceso encaminado a la compra de algunos edificios y propiedades que estaban en una zona de alta amenaza volcánica, especialmente Pasto, el municipio de Nariño y el municipio de la Florida, sin descartar la influencia que puede haber sobre los municipios de Sandoná y Consacá. Consideramos que el peligro de escaleras es latente. Prácticamente desde nuestra niñez siempre nos ha identificado y nos hemos sentido parte de este gran eh, geosímbolo llamado Volcán Galera. Para mí, el Galera significa un amigo más, un vecino. Nuestro Taita Galera ha sido el que nos ha dado la vida, nos ha dado todo porque gracias a él y de las faldas de él desprende el agua. Gracias a sus erupciones, a la ceniza, todo eso fertiliza el suelo. Entonces, nosotros aprovechamos eso también para los cultivos, para los pastos. El agua nos llega del Galera, viene de allá. Entonces, para mí, el Galera es un símbolo de vida. Sin embargo, también hay que decir que ese bello volcán puede ofrecer peligro a sus habitantes, como lo mencionan los estudios históricos de erupciones en 1936 y en los siglos antepasados, que pudieron en algún momento haber hecho un daño grande en el pacto de aquel entonces. Nosotros estamos conscientes, ¿sí?, del riesgo que, que él representa. Lo que nosotros queremos es la convivencia, ¿sí? y más educación sobre el riesgo para poder convivir con él. Nuestra, nuestro defensor, nuestro protector, prácticamente para nosotros. Por eso es que la discriminación nuestra ha sido aquí estoy, Y aquí me quedo. Y no puede el gobierno venirnos a obligar que tenemos que irnos. Estaríamos sacrificándonos nuestra vida si nosotros deberíamos aceptarle al gobierno reasentamiento También hay que decir que Colombia es un país de una alta complejidad porque tenemos al mismo tiempo tres tipos de, de amenazas, digamos. Las amenazas causadas por situaciones derivadas de fenómenos naturales y tecnológicos como mismos lluvia intensa, inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, accidentes de carretera. Segundo grupo, las amenazas causadas por el conflicto armado interno y la violencia generalizada con múltiples actores y la que está en la base de esas dos es la vulnerabilidad social. Pobreza extrema, problemas de desempleo, dificultades que causan presiones y que generan una gran vulnerabilidad. Además de los desastres inesperados... Hay otros que son anunciados y cíclicos, como las inundaciones. Aquí era que vivía yo, este es mi humilde hogar, que me dejó la hora invernal, pues, yo era totalmente, perdí todo lo que tenía. Perdí mi fuente de trabajo, que eran unos enfriadores, vendíamos el hielo, perdimos la, todos los dormitorios, camas, todos los enseres. Quedamos totalmente en la ruina. En Colombia hay pueblos que se inundan todos los años y que deben adaptar su forma de vida a esas duras condiciones. Orejeros, en Sucre, es uno de ellos. Lo que de pronto está pasando en estos momentos es que está retirando un poco más las inundaciones que lo anteriormente. ¿Por qué? Porque anteriormente acá habían cultivos de caña, la ganadería, los cultivos de, de yuca, eh, maíz, pues...